La, perdón, perdón. Rosalía, Rosalía, ¿por qué la, la pifiada? Bueno, ahora nos lo va a decir Rosalía. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini, te, sal, te saluda Rosalía. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo están? Bien, bien. Este, este, intentando coordinar ahora, ¿viste? Por, por mi tropiezo, Este, pero de todas maneras te agradecemos eh, estar participando como coordinadora general de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Eh, se creó la Mesa Agroalimentaria Argentina, eh, Rosalía, ¿en qué se traduce esto? ¿Qué es lo que está surgiendo? Sí, bueno, recientemente la semana pasada en la provincia de Mendoza eh, hicimos este lanzamiento formal de la Mesa Agroalimentaria Argentina que está conformada por tres organizaciones, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, eh, la Federación de Cooperativas Federadas, que es un sector eh, que proviene de Federación Agraria, pero que bueno, con, se fue alejando con, con el rumbo que tomó la, la política de esa entidad agraria y también con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, con el objetivo, por un lado, de generar un espacio de este otro campo. no de, Hay un campo que alimenta, hay un campo que sí le preocupa que hoy una de, la segunda pandemia es el precio de los alimentos. Nosotros tenemos propuestas y también un campo que entiende que hay que desarrollar propuestas para que el alimento llegue a la casa de todos a precios justos, y también con un esquema de más sostenible, más sustentable con el medio ambiente y en transición hacia la agroecología. Ese es el objetivo de esta mesa, yo decía ese mismo día, eh, en el cual creo que nunca una entidad surge con un objetivo tan puntual y tan integrado al mismo nombre que es alimentar a, al pueblo argentino, así que bueno, esos son los dos objetivos de la mesa y bueno, ya, ya empezamos a andar. ¿Cuáles son las experiencias previas al surgimiento de la mesa? Digo, como este, sabemos que han estado haciendo desde la UTT con eh, verdurazos, con eh, acercar los productos eh, orgánicos en su mayoría, alimentos de buena calidad a los consumidores y las consumidores, este, ¿y qué otras experiencias puedes mencionar, Rosalía? Si esta mesa está integrada con desde cooperativas agropecuarias de la Pampa Húmeda, molinos harineros, cooperativas lácteas, pymes también, o sea, desde ese sector, desde ese sujeto agrario que también le interesa producir alimentos a precios accesibles y que está en una situación de emergencia, cooperativas que, que quizás están ahí sosteniendo la cooperativa para no quebrar, eh, y por otro lado también los cinturones hortícolas del país, eh, representados más que nada por la UTT, pasando por campesinos y campesinas, de la quebrada de Humahuaca, ahí cuidando la biodiversidad y, y las semillas de, de la cultura andina eh, para seguir produciendo. Ese arco tan variado, tan amplio de organizaciones, tenemos un objetivo común, que es levantar eh, los, los mercados internos, las economías regionales, los que producimos alimento y que eh, abastecemos al mercado interno, o sea, ganamos en pesos, pero muchas veces estamos produciendo con insumos dolarizados, Eh, y que tenemos que poder eh, construir soberanía y herramientas que desarrollen una semilla nacional propia, insumos eh, nacionales, y no depender de estos paquetes tecnológicos que vienen de estas corporaciones multinacionales que dominan la cadena agroalimentaria y que cada vez más están en, en poder, digamos, de qué es lo que comemos los argentinos y argentinas. Nosotros estamos demostrando que esto es posible, acá tenemos el, el primer mayorista de productos cooperativos de Argentina, acá en Buenos Aires está, en donde comercializamos más de, productos de más de 100 cooperativas, que justamente están integradas por esta mesa, tenemos yerba, tenemos quesos, tenemos productos lácteos, a precios aparte accesibles, competitivos. Entonces, si nosotros podemos, imaginémonos con una política agropecuaria argentina en ese sentido. Viene habiendo señales de parte del Estado Ahora, en manos de, hace, desde hace un año y medio, en manos del gobierno de Alberto Fernández, hay señales claras, hay compromiso para con estos proyectos, para con esta mirada también, porque es una complejidad cuando hablamos de alimentación saludable, de soberanía alimentaria y además subyace la cuestión de los precios que nos están haciendo la vida imposible. ¿Cómo, cómo ven desde la mesa y desde la UTT a las acciones y a los compromisos que va tomando el gobierno? de Alberto Fernández, Rosalía? Desde lo discursivo hay avances, no se habla de soberanía alimentaria que para nosotros es una propuesta integral para alimentarnos los argentinos de argentinas que tiene que ver con justamente eh, empoderar a este sujeto productor de alimentos, campesino, mediano productor, a la hora de definir cómo vamos a producir alimentos y cómo vamos a comercializarnos. Entonces en términos de, de lo que se plantea discursivamente, hay un avance. El, el tema es que eso no se traduce en acciones concretas, ¿no? Estamos igual ahí, en diálogo, con avances y después pausas de la ley de acceso a la tierra, que fue nuevamente presentada en el Congreso de la Nación, eh, pero bueno, nada, la verdad es que el financiamiento para las cooperativas no aparece y un molino de la cooperativa Armstrong, el molino Armstrong que producía harina que nosotros comercializábamos hace unos meses acaba de tener que cerrar porque no podía afrontar Eh, lo que significa competir con las dos o tres empresas que en cada sector y en cada rubro lideran la producción. Entonces realmente esa, eso discursivamente se tiene que traducir en políticas públicas concretas. Muy bien, muy bien. Eh, queda mucho por hacer, porque además si nos estás hablando de un molino y de que estas iniciativas tienen reconocimiento oficial, no se explica uno por qué nos llegó un salvataje. Totalmente. ahí. Totalmente, lo sobre mismo todo, nos parece a nosotros. Sobre todo si no es un tamaño tipo Vicentín, que ya vimos lo que pasa cuando te metes con una burbuja tan grande, Rosalía. No Exactamente, sabes. bueno, justamente me diste el pie, porque ese molino se funde porque es estafado por Vicentín. O sea, estamos hablando de esos pequeños y medianos productores que fueron estafados por esta empresa y que no hubo ninguna respuesta de parte del gobierno. Esto es una vergüenza. Gobierno que, te insisto, nosotros dialogamos, nos sentamos, pensamos que, por lo menos, entender que el Estado tiene que tener un rol importante en, en la vida y en el desarrollo de, de nuestro país, ya con eso tenemos un piso de acuerdo. Pero el tema es eso. Esta de Molinos cierra porque Vicentín lo estafó, así como un montón de productores pequeños, pequeños y medianos que no pueden afrontarlo. Entonces hay algo que falta, este espacio va a desarrollar propuestas en este sentido. Muy bien, muy bien. Bueno, saludamos la iniciativa y eh, además eh, la reunión con el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos, Somos Tierra, con la Federación de Cooperativas Federadas Limitadas. Eh, Rosalía, hay una, hay otra pata, hay otros sectores, por ejemplo, que tengan que ver con la con la carne. Bueno, en FECOFE está integrados productores, de hecho el ah, presidente de FECOFE, Juan Manuel Rossi, es un productor ganadero que te puede explicar incluso hasta mil veces, por supuesto mejor que yo, que yo vengo de otro sector, por qué, digamos, hoy hay dos frigoríficos que representan la mayoría, el mayor porcentaje en lo que tiene que ver con el paso de la carne argentina, por esos frigoríficos y después los exportan. ¿Y por qué ellos, bueno, por ejemplo, ellos se dedican a lo que es el engorde, pero no a la terminación de los terneros? ¿Por qué? Bueno, porque se necesita más capital, porque se necesita más infraestructura y los pequeños no llegan. Pero los frigoríficos grandes, sí, y, y obturan la posibilidad de cooperativas, fábricas recuperadas, que son también frigoríficos, puedan hacer esa parte del ciclo productivo de la carne, de faena, para que después llegue a los consumidores. Claro. O sea, hay problemas que tienen que ver con la elección de a qué actores eh, favorecer y qué a otros abandonar. Mirá vos. Bueno, algunos son tan eh, autónomos que podrían ser abandonados, como dice Rosalía, tranquilamente que no les pasaría nada, seguirían muy saludables. Entendemos que el asociativismo y el cooperativismo es la propuesta que se puso arriba de esta mesa, esta muy reciente, mesa de agroalimentaria de la Argentina. Rosalía, ¿cómo... Eh, si después volvemos, si querés, a la mesa, eh, por ahí nos queda un minuto, pero ¿cómo cómo fue elaborar este año, año y pico con la pandemia? Rosalía, ¿en, ¿en dónde tuviste que andar? ¿Cómo se transformaron las reuniones? ¿Qué otros objetivos o temas surgieron? Bueno, ha sido muy difícil, pero bueno, nos dejamos de producir alimentos. El tema es que el empobrecimiento general no... Eh, y, y la crisis en la economía nos afecta a todos y nosotros seguimos pagando alquileres carísimos, sigue totalmente desregularizado el tema de la tierra y de los arrendamientos rurales y seguimos dependiendo de, de eso, de mafias inmobiliarias incluso que hacen lo que quieren. Nosotros seguimos abogando por la ley de acceso a la tierra y también otra política pública que está teniendo por debajo... Eh, cierto margen de éxito, como es eh, las colonias agrícolas de abastecimiento urbano en tierras del Estado, eh, en ese sentido, si la ley de acceso a la tierra avanza muy despacito, pero el programa de colonias agrícolas de abastecimiento urbano, que es tierra del Estado, que se ponga en función de producir alimentos ya, y de acceso a las familias productoras, bueno, eso estamos teniendo cierto margen de diálogo en algunos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y de otras provincias, provincias que me atrevería a decir que les pasa lo que le pasa a la provincia de La Pampa, ¿no? de que para comer una lechuga dependen de que se traslade hasta 300, 400, 500 kilómetros una verdura cuando las condiciones de producción climáticas y de suelo están perfectamente favorables para hacerlo en la provincia, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, una política de... Eh, acceso a la tierra y, y desde estas tierras fiscales de generar trabajo en determinados municipios, algunos lugares nos están escuchando, así que estamos avanzando con pandemia y todos con pandemia y todo, avanzan también este, otros objetivos paralelos como son definir una mirada estratégica, si se quiere, entre trabajadoras y trabajadores para ir verificando que se cumpla con lo que conocemos como una mirada de género, Rosalía. Esta es la última, ya te dejamos. Bueno, en ese sentido, por eso es importante la Secretaría de Género de la UTT. ¿no? Nosotras lo que pensamos no es que las mujeres en este sentido las mujeres agricultoras, las tenemos que organizar aparte, sino eh, impulsamos una secretaría para que esta mirada, esta perspectiva de género, de la igualdad, esté presente en todas las áreas de UTT, en la comercialización, en la producción, en la agroecología, eh, y en todos los ámbitos, porque para nosotros es impensable pensar una política de asistencia alimentaria, de soberanía alimentaria, si la mitad de los que producimos alimentos ...en este caso las mujeres no estamos presentes en la toma de decisión... ...en la elaboración de políticas públicas... ...así que para nosotros y nosotras en la UTT es muy importante... ...el rol de las mujeres en el diseño de políticas que justamente busquen alimentar al pueblo... ...si de algo sabemos bien las mujeres es como con dos mangos muchas veces... ...dar de comer a nuestra familia, bueno, desde esa sabiduría en la cual no es natural... ...pero sí nos han puesto siglos y siglos de historia en esos lugares... Bueno, para nosotros es importante poder formar parte de las decisiones de cómo producir alimentos y en la agroecología también rescatamos una mirada fundamental de las mujeres como, como este paradigma de cuidado, de cuidado del territorio, de cuidado del ecosistema que si vamos a salvarnos en esta situación en la que estamos es fundamental. Muy bien, muy bien. La verdad es que esto nos parece un salto ¿eh? y otro logro, si se quiere, un nuevo desafío en el laburo que vienen haciendo. Rosalía, te estamos muy agradecidas. ¿eh? Esperamos volver a contar contigo o con una compañera o compañero de UTT para, para seguir hablando de la realidad de la mesa de trabajadoras y trabajadores en toda la Argentina. ¿Te queda una reflexión para convidarnos o aprovecha el micrófono para lo que te parezca, Rosalía? Bueno, no, para contar que nosotros tenemos mucho vínculo ahí con la provincia de La Pampa, así que en algún momento estaremos desarrollando alguna iniciativa. Tenemos compañeros cerca ahí en la provincia de Río Negro, que a veces se cruzan ahí en Adela y hacen algunos feriazos. Y bueno, y ahora esta semana, eh, el miércoles, este miércoles, vamos a estar abriendo un nuevo almacén de UTT en la provincia de Corrientes, Así que, quien dice que en algún momento también nos encontremos allá? Muy bien, buenísimo. Así es, y vamos a seguir mostrando el laburo tanto de tus paisanos y paisanas en otros rincones como el que se viene haciendo en La Pampa. Muchas gracias, Rosalía. Hasta pronto. Un abrazo grande. Una, un abrazo y que tengas buena tarde. Rosalía Pellegrini, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, coordinadora de la Secretaría de Género de la UTT, nos hablaba del lanzamiento de la semana pasada de la Mesa Agroalimentaria Argentina.